9.25 minutos, vamos a charlar unos minutos con el director de Canal 3, Mario Seagurri. Mario, Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Pali, Lautaro y a toda la audiencia, un abrazo enorme. Eh, Mario, eh, un pasito más para digitalizar Canal 3, eh, están dando, eh, a ver, contanos. Vos lo dijiste, vos lo dijiste claramente, es un, un pasito, es, a ver, una caricia para un material que ya se venía generando en origen, eh, ya trabajando en HB. A eso me refiero a la captura de las cámaras en calle, las islas de edición, el control de estudio, el control central. Nosotros tenemos internamente una generación ya HB en el canal, pero que no podíamos mostrar. Un desperfecto técnico aceleró el proceso y nos llevó a reemplazar partes del viejo telepuerto eh, con elementos digitales que nos permitieron desde ayer y durante toda la jornada de hoy mostrar nuestra señal en Full HD, en un sistema que realmente da gusto ver las pantallas, sobre todo aquellos canales de cable que han migrado al HD, como el canal de la cooperativa de Santa Rosa, no, nos permite ver nuestra imagen de, de una manera muy, pero muy especial. ¿Qué fue lo que pasó? Que decís En que, eh, eh, hace... el J telepuerto hay dos, dos elementos. Eh, que son un encoder y un modulador que salieron de servicio. En realidad el que salió de servicio fue el encoder, ya están por demás la vida útil de estos elementos eh, eh, sobrepasada. Estaba previsto dentro del proyecto de digitalización en el que se está trabajando el reemplazo total del telepuerto, que es una inversión muy, pero muy importante, lo mismo que los transmisores digitales para repetidoras, que esa es la gran inversión. proyecto que demanda tiempo ah. tiempo y, y recursos y bueno la pandemia atrasó un montón de, de cuestiones entre eso la digitalización el telepuerto dijo basta y hubo que salir a comprar algunos elementos que permitieron eh, en esta instancia poder mostrar eh, la imagen digital es decir estamos transmitiendo técnicamente sería en eh, full hd H264 en PEC4. Así es la, la forma de transmitir más otras <risas> especificaciones técnicas. Está bien, no, sí. No, claro, bueno. No todos los, los canales tienen receptores en PEC4, no todos los canales de cable. Mm. Como así también parte de nuestra red de repetidoras. Así que se está evaluando por ahí eh, en las próximas horas, en los próximos días, eh, bajar un poco la calidad para que todos lo puedan tomar y esperar un tiempo a que puedan migrar. No son equipos una inversión muy grande, pero necesita tiempo para comprarlos y reemplazarlo, y cuando tengamos un poco más cubierto eso, volver a levantar la calidad de señal y sí mejorar en toda la provincia. Seguimos siendo analógicos en lo que es la transmisión de la señal por aire, pero no así por cable o directamente al satélite. Quien nos puede tomar con estos receptores nos va a tomar eh, Full HD. Claro. Eh, pasar la um, señal a digital... ¿Es muy difícil o es muy costoso, eh, Mario? Es costoso, es costoso. Eh, realmente es una inversión muy grande, todavía no, no tenemos los números finales. Se está trabajando con una consultora, con gente de televisión, eh, que, está, que está en la avanzada. Eh, hoy la, la tecnología te brinda alternativas permanentemente, eh, cada vez menos costosas, pero igual cuando digo menos costosas estamos hablando de varios cientos de miles de dólares. Uh -huh. eh, vos te imaginás que quizás el telepuerto ese que hoy el canal tiene eh, en aire, que cuando se compró en el año 98, probablemente haya salido un millón y medio de dólares. Uh -huh. Hoy tenés telepuertos de excelente calidad digital por un tercio de ese valor. Claro. Pero eh, sí, eh, igual eh, con, el eh, precio, con el precio del dólar eh, está complicado. Sí, sí, sí, con el precio del dólar está complicado. Sí. Con el precio del dólar está complicado, pero hay una decisión política tomada uh -huh. desde desde que asumió eh, Sergio Silioto en la gobernación de la provincia de La Pampa, incluso antes de asumir, eh, nosotros hablamos de esta posibilidad y la decisión fue, eh, vamos a ir haciendo digital a toda la provincia de La Pampa, así como la conectividad, así como el papel y todo eso, mm. Canal 3 está como medio de comunicación incluido todo el proyecto de digitalización. Mm. Eh, toda esta disparada que hubo del dólar, de la economía, de la pandemia... Eh, indudablemente creo que nadie la tenía en los, en los planes no. y hay que barajar y dar de nuevo. Claro. Eh, Mario, eh, ¿cómo está la programación? Eh, ¿Existe la posibilidad de que alguna productora o algún productor o, este, haga algún programa en bueno, Canal 3? Mirá, nosotros ahora ya eh, hubo un concurso, eh, no me gusta decir concurso, pero sí, se concursaron, ah. se presentaron ah. 43 productoras, ah. eh, se abrieron los sobres y quedaron 15 seleccionadas de esas productoras, muchas de ellas nuevas, con propuestas eh, diferentes y que a partir del mes de agosto van a formar parte de la grilla de programación de Canal 3. Este, con cada una de ellas se va a firmar un contrato por 13 programas, es decir, por 3 meses aproximadamente, y en caso de, de común acuerdo de las partes, poder renovarse por nuevas, nuevas oportunidades hasta que la chance el año que viene. ...de calidad... ...y nos levanta la vara... ...nosotros también... ...en nuestras propias producciones... ...ese, ese es fundamentalmente... ...el objetivo... Claro. Eh, bien Mario... ...no sé si quedó algo... ...si no... ...muchas eh, gracias... No, simplemente agradecerles... ...siempre están bueno. presentes... ...y yo les quiero agradecer... ...a los carmeceros... ...es eh, sí. una radio... ...una radio que trato de seguir siempre... ...me gusta esto de los medios comunitarios... ...soy un oyente... ...siempre que puedo... ...de Farco... ...porque bueno. creo que le encuentran... ...la vuelta a la noticia no se dejan manejar la agenda y eso es interesantísimo, mm. eh, porque incluso los medios hegemónicos manejan tanto la agenda que hay que salir a contestarles cuando hacen sus cosas y ustedes lo hacen desde un lugar que, desde el punto de vista de la comunicación, me gusta mucho y que yo lo aplaudo siempre. Así mm. que eh, los felicito bueno, por el trabajo que Bueno, muchas gracias. yo no en, serio, en serio, les digo, ¿Sero? me gusta eso. Realmente, te lo digo sinceramente, lo digo Me gusta eso de la alternativa, de no dejarte de fijar agenda, de poner uno en la agenda y eso es, eso es muy, muy importante. Eh, gracias, eh, Mario. Que tengas buen día. Bueno, gracias por estar. Eh. Que bueno. tengan un buen día. Saludos a todos ustedes. Y a la